Me decían a mí, me decían a mí, todo palo no sirve para leña. Me decían a mí, me decían a mí, todo palo no sirve para leña. la rama que escogí, con no era de la buena. Y la rama que escogí, con cuando no era de la buena. Y se prende y se apagó, dejando oscuro el bohillo. No me busco, no me chiquito! De la vida. Para formar un chaval! bonito chaval! ¡Ay, chaval! ¡Ay, chaval! ¡Ay, chaval! ¡Ay, chaval! ¡Ay, dejo solo <risa> chaval! ¡Ay, Mi vida comparable, hace media año en Lyon, tuve mi verdad me decían a mí, me decían a mí, escúnteme con tu viaje el cura, yo que me escondí, no es mi desventura, yo que me escondí, no es capia mi desventura, mis ilusiones de ayer fueron castillos de arena, por eso y busco una mujer para salvar mi alma buena, por eso y busco una mujer para salvar mi alma buena, porque no todo en la vida tiene que ser su premio, pero no Si no yo hago el milagro para que la misma me quiera, no me sigue Es como el cielo sin estrella. Es no me acaso, no me acaso. Que en el olvido. <risa>